Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, Julieta,、eh, hay un protocolo con el tema de género en la Universidad Nacional de La Pampa.、Eh, a ver, contanos cómo lo están trabajando desde el centro de estudiante, desde la facultad,、eh, qué, qué acciones tienen previstas. Mira,、eh, hace muy poco se lanzó Esto Red, que es un programa、hmm. que es lo que hace es acercar a los estudiantes. el protocolo mucho más porque、eh, tenés a un par a quien puedes contactar la representante soy yo de mi facultad y ahora lo que estamos haciendo es darle difusión、eh, a un código qr en el cual os puedes acceder al protocolo de manera mucho más fácil y a su vez difundir、eh, bueno mi número de teléfono por cualquier cuestión también lo que se está haciendo es desde nuestra facultad planificar charlas de debate en cuanto a, a Al protocolo para ver si se puede mejorar, porque siempre se puede mejorar un poco, y también darle difusión en redes sociales.、Claro. Este protocolo、eh, es nuevo, digo, ¿cuándo fue aprobado? No, el protocolo tiene muchos años,、ah, se、bien. va renovando cada dos, tres años.、Bien. Es un estatuto que se cambia por el Consejo Superior de la ULPAM. Ah, bien, bien. Y, y ustedes notaban que le faltaba un poco de difusión, o sea, el estudiantado no, claro, no, no, no sabía、sí. que, que existía esto. Claro, lo que, lo que se busca con esto red es que el estudiante, además de darle difusión, de que lo conozca,、sí. es que tenga un par, un par al cual consultar y no tener que ir directo con、eh, las referentes mujeres de ir L-Protocolo, que por ahí no las conoce o que no las ve como todos los días, como ve al estudiante, al, al representante estudiantil que tiene. Ah, bien. ¿Y esto,、eh, tu red,、eh, funciona en todas las facultades o es algo de, de, de económicas y jurídicas? No, no, no. Cada facultad tiene su representante. Ah, bien, bien, bien, bien. bien. ¿Y cómo los eligieron?、Eh, los elegimos dentro del centro de estudiantes,、eh, dentro de con las dos、eh, agrupaciones, por ejemplo, en económicas y jurídicas, las dos agrupaciones, se eligió、eh, a, como a voto. Eh, y nada, todas las chicas de, de, que conformamos el centro de estudiantes、eh, estuvieron de acuerdo con que sea yo. Claro. ¿Y ya tuvieron alguna consulta? No, por suerte, por suerte, porque la verdad es bastante feo tener que activar el protocolo, pero por suerte aún no. Lo que sí hemos hecho es darle difusión, como ya te digo, y、eh, tener que contactar a, a ciertas personas con la psicóloga para, para que puedan ver. Te explico, el protocolo tiene varias etapas, entonces la primera etapa es contactarte con la psicóloga, que es la que evalúa, luego te contactás con la, con la abogada y luego de eso se hace, como, se hace una reunión entre todas las referentes en la cual ellos、eh, evalúan todo y que tarda menos de 10 días, que es algo bastante novedoso porque en otras universidades tarda mucho más, tarda 45 días. Eh, entonces, eh, luego de eso, la, la, la víctima decide si denunciar o no y、eh, lleva diferentes, eh, eh, diferentes sanciones en cuanto a lo educativo.、Ajá. Eso ya figura en el protocolo, está establecido cuáles sí, son las sanciones.、Sí. Ah, eh, no, las ¿No? sanciones se, se, se ponen dependiendo de la persona, dependiendo. La gravedad, dependiendo de muchas cosas. Ah, bien, bien, bien, bien.、Eh, ¿Y cómo ha venido funcionando el protocolo? Más allá de que recién dijiste que, por suerte, bueno, en los últimos、eh, meses o este año no, no ha habido denuncias ahí en, en, en la facultad.、Eh, ¿Qué mirada tenés del protocolo? ¿Funciona o no funciona a lo largo de los años?、Eh, yo creo que el protocolo, si bien funciona,、eh, le hacen falta. Eh, sanciones más duras por ahí,、mm. porque estamos hablando de violencia de género, no estamos hablando de cualquier cosa,、mm. y por ahí、eh, nada, sanciones un poco más fuertes para, la, para, la, para que más que nada que la víctima sienta que realmente se hace algo. Pero yo creo que funciona, solamente que hay que corregir cosas.、Ah. Y esto, que se, esto se tiene que proponer, como decías vos, que lo modifique el Consejo Superior. Sí, exacto. Ah, bien. Y cuando decís sanciones leves,、eh, ¿qué, ¿cuál sería la, la sanción que, que se han aplicado? ¿Algún ejemplo, por ejemplo?、Eh, no, se han aplicado que por años estudiantes no puedan rendir materias o、ah. que por ciertos momentos no,、eh, tengan que ver、eh, hacer cursos, ver películas y demás.、Ah, está bien, bueno.、Eh, ¿Van a impulsar alguna modificación entonces? ¿Es probable? es probable porque también se va a incluir o s sea, e algo es a que ejemplo, yo propuse en la última reunión que se、sí. es que incluya el tema del ciberacoso Ah, h no está dentro del protocolo esto no porque el protocolo tiene ya hace dos años que se, dos o tres años que no se modifica Ah, bien bien ah. y bueno como es algo nuevo entonces también también es una de las charlas que propuse que se haga sobre el ciberacoso para que también las víctimas sepan lo que es y que puedan identificar Si están sufriendo o no ese tipo de acoso. Ah, bien, bueno, bueno, así que esa es una de las propuestas que nos、bueno, van a impulsar. Bien. Eh, eh, Julieta, ¿y estas charlas、eh, ya hay alguna programada que decías para que se difunda el protocolo? ¿O, o?、Eh, no, aún no, no porque、mm. estamos planificando bien con las referentes,、mm. pero seguramente van a ser dentro de muy poco. Bien. Bien, Julieta, nada, queríamos tener un p a n o r a m a de cómo bueno, están funcionando el protocolo y tu red、eh, que bueno, va a acompañar、eh, a las víctimas de acoso y, y de violencia de género en la Universidad Nacional de La Pampa. No sé si quedó algo, si no, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes y nada, que sepan que pueden contactarme en cualquier momento, estoy siempre disponible y mi confidencialidad está al 100%.